Tenemos en línea a nuestro compañero Plinio desde el estado de San Pablo, desde Campiñas. ¿Cómo estás, Plinio? Bienvenido. Buen día, Hernán, buen día, Ángeles. Eh, buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Aquí vamos caminando. Buen día, buen día. Te estamos escuchando medio bajito, pero bajito, ya lo vamos sí. a, ya lo vamos a corregir. Plinio, bueno, eh, queríamos proponerte de arranque. actualizar un poquito lo que te parezca en cuanto a la situación internacional en lo financiero, en el sistema financiero. Hablamos de eso, prácticamente fue el tema central del contacto la semana pasada, ¿verdad? Eh, a partir de lo que estaban pasando, de lo que estaba pasando con un par de bancos en Estados Unidos, la situación del Credit Suisse. ¿qué te gustaría actualizar a esta altura? Después vamos a entrar quizá algunas derivaciones que está teniendo nuestra región, eso y en Brasil pero de, de toda esta situación internacional actualizada ¿qué te gustaría sumar? Mira Hernán eh, la, todas las crisis bancarias son siempre misteriosas porque ocurren a las espaldas del ciudadano, cuando uno ve ya la cosa está, lo que queda claro es primero hay una crisis bancaria en curso. Uh -huh. Segundo, las autoridades monetarias de los países desarrollados están tratando contener la crisis. En Estados Unidos, ¿no? la política fue una política de absorber las pérdidas provocadas por la crisis y de buscar sostener los bancos que están más frágiles. Y en Suiza el gobierno dio un crédito, imagínense, de más de 100 mil millones de dólares. Bueno, Argentina, para tener un crédito de esta envergadura, que yo creo que ni llegó a tener tanto, tuvo que sufrir mucho y, y, y negociar mucho. Pero no, el banco suizo fue comprado por su concurriente, entonces una concentración bancaria gigantesca y el gobierno suizo garantizó una línea de crédito de 100 mil millones de dólares para garantizar la estabilidad del sistema bancario. Bueno, estas operaciones dan la dimensión del problema. O sea, nosotros no conseguimos ver el problema, pero sí conseguimos ver que hay un gran problema. ¿no? Y en este contexto, el, el, el Banco Central Americano, el Federal Reserve, eh, aumentó la tasa de interés en 0.25%. llegando a 5% al año de, eh, del título americano. Lo que quiere decir que eh, la presión de aumento de, de interés continúa y por lo tanto la presión sobre los bancos, sobre los activos de los bancos que compraron los títulos cuando la tasa era más baja, persiste. Entonces, eh, no, yo diría que estamos en el plan de la economía internacional en una situación muy delicada que hay que ver hasta dónde va. no Yo creo que la crisis ni fue resuelta ni, digamos, se profundizó. No sabemos exactamente lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que bien grave. Sí, y esta, lo que vos decías de las tasas, esta corrección que hicieron, es la novena que hacen. Seguramente va a haber otras. Eh, hablan de reuniones del comité que se ocupa exactamente de la decisión de las medidas eh, una la última reunión duró dos días estuvieron dos días reunidos y sacan esta resolución o sea no está la crisis no está cerrada ni mucho menos sí Ángeles porque en realidad las autoridades monetarias están en una trampa porque eh, hay una inflación que es una inflación provocada por la crisis del sistema económico mundial y como esto desarticula todos los los equilibrios necesarios para que la economía funcione bien ¿no? y esto provoca esto digamos termina en presión de precios entonces ellos quieren contener los precios eh, apretando la demanda no, a, a, ahogando la economía por la elevación de la, del interés pero al hacer esto fragilizan todos los sectores endeudados y fragilizan el sistema bancario entonces es una situación muy muy complicada ¿no? y esto es un problema estructural porque como la, la, el capitalismo no resuelve sus crisis pero administra la crisis, estas crisis se, re, se reapresentan en el futuro con nuevos problemas y gravedad mayor y es en esto que estamos Claro, en Estados Unidos Uno de los diarios, por ejemplo Los Ángeles Times Dice que solo el 10% De los adultos estadounidenses Dicen tener confianza en los bancos Y en otras instituciones Financieras del país eh, Que dice que el año pasado Hace un par de años Era el 22% y ahora es el 10% Igual que bajo, ¿no? El 22% nomás confiaba En los bancos, pero ahora el 10% ¿Y por qué les preocupa Eh, a este tipo de instituciones, saber la confianza? Eh, ¿En qué puede definir algo la falta de confianza de la gente? Ángeles, este dato que tú eh, acabas de dar, apenas 10% de los americanos confían en las instituciones bancarias. Es muy grave, porque ¿cómo ocurren las, las corridas bancarias? Ocurren cuando la gente en, en, en, en manada creen... digamos, descreen en el banco entonces todos van al banco para sacar su plata y ahí ocurre la la quiebra del banco fue exactamente lo que pasó con el banco del Silicon Valley no sí. entonces esto es muy grave y esto uh, no es por nada, no es por un mal humor de la población americana con los banqueros, que siempre hay no los banqueros son muy mal vistos siempre sí. por la población y con razón, pero Es porque hay una fragilidad evidente, hay una situación de, de insostenible en la economía norteamericana que se arrastra porque es una economía muy fuerte, un estado muy fuerte, entonces ellos no resuelven el problema, lo empujan para adelante, pero la gente va percibiendo que hay un problema y que el problema es grave. Entonces yo creo que es, es un dato muy, muy preocupante que muestra que, Cualquier sospecha rápidamente se convierte en una corrida contra el banco. Claro. Por lo tanto, es la situación más, más vulnerable. Vos decías, es una crisis que no es solo de Estados Unidos, es del capitalismo. Eh, tendríamos que estar mirando en nuestros países las medidas que se van tomando también y que tengan que ver... con estas cosas no sé nosotros mirar acá la ministra nuestra sí. dónde anda que no han hablado no prácticamente de pero las debe haber reuniones por todos lados en Brasil hay algunas cosas ya que tienen que ver con el banco central se habla de un choque no Plinio entre el entre el banco central y Lula en cuanto a medidas sin duda alguna no bueno primero como cómo es una crisis del capitalismo no Ángeles que, claro, tiene en Estados Unidos su epicentro, sí, claro. pero es una crisis de la economía, del sistema capitalista, una crisis provocada por la, la baja tasa de lucro. El, el capitalismo funciona corriendo atrás del lucro. Hmm. Si el lucro cae, esto entra en crisis y esto genera mucha confusión. ¿Cómo la, la burguesía trata esto? Con la política de la avestruz. No... mirar la cosa, esconder los hechos, ¿no? entonces hay mucha poca información sobre la crisis bancaria en la prensa brasileña, ¿no? porque esto no conviene, entonces no, no no miran esto. Bueno, en Brasil, Brasil tiene la, una de las mayores tasas de interés del mundo, está en 13.75 sí. en términos nominales y alrededor de 8% en términos reales, o sea, 8% real de tasa de interés es un veneno para cualquier economía ayer el presidente del banco central que es nieto de un ministro de la dictadura militar y es un bolsonarista raíz eso no lo eh, entendí él hmm. man, eh, mantuvo la tasa de interés no la bajó cuando no hay ninguna razón para mantenerla porque la situación fiscal brasileña es digamos no no no hay ninguna tendencia explosiva en esto Y la inflación da señales de, de arrefecimiento. arrefecimiento. Entonces, deja ¿qué es arrefecimiento? De, de, arrefecimiento es de, de baja, de, de, baja. De, de, de quedar más estable, Ajá. de estabilizar. ¿ya? Con tendencia a la baja, dígase. Sí. Entonces, es una provocación, es una pelea política con Lula, ¿no? Y, y en realidad, por detrás de la pequeña política está la gran política, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Brasil ahora? La burguesía quiere garantizar que el gobierno Lula quede encuadrado dentro de los marcos de la política económica instituida por Temer en el 2016. Entonces, esto quiere decir que el, el, el, gobierno, el presidente del Banco Central utiliza la política monetaria como moneda de chantaje para garantizar un nuevo régimen fiscal fiscal que sea del agrado de, las, de los banqueros. Esto es lo que está por detrás de, la, de las peleas del presidente sí. del Banco Central con el presidente Lula. Pero lo que no entendí es por qué es un bolsonarista el presidente del Banco Central en un gobierno porque, de Lula. Porque imagínate, eh, Ángeles, el Banco Central brasileño es independiente. ¿eh? Lo que, no, no sé lo que quiere decir independiente de quién. <risa> sí, independiente claro. del pueblo. no sí. Independiente del poder político. O sea, dependiente del gran capital. Esto se aprobó en el gobierno Bolsonaro. Entonces tiene un mandato que es, eh, eh, digamos, eh, garantizado por la ley. Y con esto... el gobierno queda sin capacidad de hacer política económica, porque la política económica es una cosa compleja, pero sin el control de la moneda y el control del gasto fiscal y de la imposición fiscal, ningún gobierno en el mundo tiene capacidad de hacer política económica. Sí, sí. Entonces, el gobierno Lula llega con una, digamos, camisa de, de fuerza, no no tiene instrumentos para, para... manejar la economía y cambiar el rumbo de la política económica. Bien. Plinio, en esto, eh, en esto pesa también aquello de la independencia o cierto nivel importante de autonomía que tiene el Banco Central, con las autoridades que se eligen en otro tiempo, en fin, eh, con toda esa doctrina que eh, viajó por todos nuestros países, eso de la autonomía ...del Banco Central, ¿no? Con más o menos suerte en distintos países... ...pero el PT se plegó... ...si yo no recuerdo mal... ...y vos tendrás más memoria... ...a esa, a esa corriente de, de autonomía... ...de los bancos centrales, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? O sea, aquí hay un dicho popular... ...que tú no debes escupir para arriba... Mm -hmm. sí. ...que se te cae en la cara... Acá no, hay el PT aprobó... ...la independencia... ...los diputados del PT... Estuvieron, eh, votaron a favor de la independencia del Banco Central en el gobierno Bolsonaro. Y bueno, uh -huh. y ahora tenemos un presidente que es se cree independiente, o sea, independiente del poder político, del mandato del presidente de la República. Y esto es lo que está por detrás no de, de este, digamos, eh, conflicto institucional, porque la realidad es que el Banco Central tiene que ser, Restituido al gobierno para que el gobierno pueda hacer política económica. Entonces, en realidad es el modelo, ¿no? El modelo eh, submete toda la política económica a los intereses del gran capital. ¿no? Y esto se hace con mayor o con menor rigor. En Brasil, en el momento, estamos con rigor, digamos, máximo. Bien. Eh, no sé qué otros temas que te parezca respecto a la actualidad de, de Brasil para destacar en esta semana, además de estos temas de la economía, no, Plinio. Aquí en Brasil yo creo que estos son los temas principales. Perdón. Sí. ¿Sí? Tuvimos un cortecito ahí. Se oye bien. Yo creo que, hay, que hay, aquí fue mi internet que estuvo una instabilidad, como me comunica aquí el sistema. Bien. Pero... Eh, En Brasil yo creo que hay dos cosas importantes para quedar de ojo. Uno es el conflicto entre el Senado y la Cámara para ver quién manda más. ¿no? ¿Qué es lo que importa esto que es tan específico? Importa porque es un síntoma de la crisis institucional que estamos viviendo aquí y que no se resolvió. No Tuvimos una ligera tregua con la llegada de Lula, pero el problema estructural continúa. y el segundo es el viaje de Lula a China sí, y ahora claro. el país empieza a prepararse para esto pero probablemente este será la, el tema de nuestra conversa el próximo jueves claro. va con una delegación grande no y recordemos que bueno Brasil ha estado con hace ya varios años con con China en ese bloque el BRICS junto a, a la India y Sudáfrica y Rusia no sin duda no China es el principal eh, Eh, país Entonces, de intercambio comercial de Brasil, eh, va con una delegación enorme, más de 100 empresarios, sí. casi todos del agronegocio. Sí. O sea que Lula va a hacer el, el papel de salir vendiendo el país por el mundo afuera. Uh -huh. Para despejar algunas noticias que, que también se conocen, la Deutsche Welle, por ejemplo, eh, destaca... que la Policía Federal de Brasil desmanteló una organización criminal que planeaba una serie de ataques y homicidios que iban a ocurrir de forma simultánea en cinco estados de Brasil contra altos funcionarios y políticos. Eh, ¿Qué dimensión tiene esto? Hablan del, de, ¿cómo es que se llama? El Comando Capital. Primer Comando de la uh -huh. Capital. Eh, ¿Qué dimensión tiene esta noticia? ¿Es noticia real? Yo creo que cierto sí es noticia real. Yo creo los oyentes de Radio Centenario se van a recordar de los eh, hechos de bandidaje que había en, en Brasil en el inicio del siglo XX, en el final del siglo XIX. Esto era muy común. Porque como no, no tuvimos un gran bandolero aquí, no al estilo Pancho Villa. Claro. Antes de Pancho Villa convertirse en una lideranza política. no eh, Uno de ellos... se llamaba Lampión. Es sí. un, una leyenda aquí en el nordeste brasileño. Entonces, estas situaciones de mucha pobreza, mucha opresión, mucha gente encarcerada en situación pésima ¿no? y crimen organizado, esto provoca estas eh, estos episodios de bandidaje. Entonces, sí es una noticia real, no es irreal uh -huh. y, y, y demuestra la desagregación del Estado brasileño y la situación catastrófica en que se encuentra el sistema eh, prisional brasileño con una población inmensa eh, mantenida en condiciones pésimas y, que, y quien organiza los presos dentro del presidio son estas organizaciones criminales entonces ellas adquieren un gran poder y, y estos eh, eventos normalmente son eventos de reivindicación de mejores condiciones de prisión, ¿no? uh -huh. entonces ellos hacen esto afuera para ganar fuerza y negociar las condiciones de la presión un caos no es un fenómeno brasileño no esto nosotros nosotros también lo vemos con frecuencia episodios muy parecidos en colombia en ecuador no porque se van arrastrando es una cosa por así decirlo latinoamericana Bien. Plinio, un, un último apunte que vemos también de la prensa brasileña. ¿Hay algún, alguna reacción de las petroleras extranjeras por un impuesto que Lula ha estado manejando de colocar eh, para esa industria? Mira Hernán, te quedo en deuda con esto porque no, no estoy uh, sabiendo exactamente de qué se trata. Uh -huh. Pero... Yo creo que puede ser mucha alaraca, como se dice en, sí. en Chile. No sé si hay esto Acá en, también. Dice, no, no. mira, Plinio, te, te leo lo que dice la agencia AFP, que a fines de febrero eh, la administración de Lula decidió fijar un nuevo impuesto de 9,2% sobre las exportaciones de petróleo, Eh, que fue anunciado el día que el ministro eh, Haddad anunció la recaudación parcial del cobro de impuestos federales sobre la gasolina y que bueno esto está generando la reacción de las empresas extranjeras mira yo yo no no estaba acompañando esta noticia uh -huh. creo que el, la tributación es baja debería ser mucho más alta uh -huh. porque nosotros estamos Con la, con la gasolina, con la, el costo del combustible bien alto, bien elevado aquí en Brasil, y exportando, para después reimportarlo. Entonces, es una probablemente una medida dentro de una nueva política energética que todavía no está clara cuál es, pero para aumentar la autonomía brasileña en el fornecimiento, abastecimiento de eh, productos energéticos. Uh -huh. En realidad Brasil está muy tranquilo en la cuestión energética y había un, una, una especie de fiesta para las empresas multinacionales en energía, en detrimento de Petrobras, y probablemente esto está cambiando y genera algunos tipos de conflicto. Claro. ¿no? Menos mal, si es que estoy eh, interpretando de manera adecuada esta información, Uh, ojalá que el, que el gobierno brasileño profundice esta, digamos, este tipo de medida y tenga la, el coraje de enfrentar a estas multinacionales. Uh -huh. Plinio nos dice acá nuestra compañera operadora, Lidia, que llamó Raúl desde un barrio que se llama Sayago para preguntar qué pasa por lo de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa si nadie saca sus depósitos del banco, si nadie saca la plata? Uh -huh. ¿Qué pasa con la plata? ¿Qué, ¿Dónde queda? Porque ¿cómo funciona el banco, Raúl? El banco es un gran negocio, es el mejor negocio del capitalismo. Nosotros vamos, dejamos nuestro dinero en el banco. Normalmente el banco lo dejamos en la cuenta corriente o en alguna inversión que paga muy poco interés. El banco no deja nuestra plata parada, porque capitalismo es hacer la plata, no girar. Entonces el banco agarra nuestra plata y la empresta a otra gente, a una tasa de interés gigantesca. Y este es el negocio del banco. ¿Cuál es el cálculo? Y dejan una reserva, porque si vas al banco, ellos tienen que te devolver la plata. Pero suponen que ni todos van al mismo tiempo. Uh -huh. van, lo que nosotros llamamos de corrida bancaria es exactamente cuando por alguna... desconfianza en el sistema, la gente queda con miedo y van todos al mismo tiempo al banco. Ahí se ve que el banco no tenía tu plata, la habían prestado. Y si el banco no tiene reservas y activos para hacer esta plata, bueno, se configura una falencia del banco. Es exactamente lo que ocurrió en el Silicon Valley Bank. Entonces el banco... Lo que, ¿qué, es, ¿Qué es lo que hace el banco para responder de manera directa a tu pregunta, Raúl? El banco gana plata con tu plata. Mm. Está más claro imposible. tiene que estar muy agradecido los bancos. Sí, sí, sí. Bueno, Plinio, cerramos. Estamos llegando al mediodía eh, en ambos países. Estamos con la misma hora. Un abrazo grande, como siempre, desde Montevideo y hasta la próxima. Hernán, un gran abrazo a ti, a Ángeles, y con un adendo. Uh -huh. no. El adendo es que se supone que si todos van al banco y el banco no tiene plata, el banco quiebra. Pero en el capitalismo contemporáneo el banco no quiebra, porque sí. el Estado viene y no le sale. garantiza. Sí, Entonces sí. la plata que falta para la educación, las pensiones, la salud, sobra cuando es para los bancos. Esto, buenas Buenas eh, días y nos vemos el próximo jueves. Bueno, buen adendo, es... buen adendo. vemos la semana que viene cómo le fue a, a Lula en China. Entonces, un abrazo. Ah, sí. Sí, chao. Un abrazo. Abrazo, chao, chao.